Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Contanos、eh, de qué se trata toda、eh, esta movida de hoy. Sí, en un principio、eh, me gustaría hacer un comentario sobre cómo nos anuncian a veces、sí. como ambientalistas, porque hoy es Mar del Plata entera,、uh -huh. autoconvocada,、sí. eh, que sale a la calle. Realmente va a haber familias,、eh, bueno, vamos a estar todos, todos, todos, todos, todos en la calle porque nos tocó muy profundo esta noticia el día 30 a la mañana. No, no, no, no podíamos creer y realmente estamos muy indignados frente, frente a una situación realmente que decimos, bueno, a ver,、eh, hay un gran porcentaje del territorio argentino que está bajo fuego y nadie hace nada y de repente levantarnos con una firma es como que se tomaron el tiempo de, de burlarse, ¿viste?、Uh -huh. eh, así, así lo sentimos hoy como pueblo y por eso convocamos no solo las ciudades costeras, sino que va a haber un, una movilización a nivel país. Uh -huh. eh, que nos acompañan、eh, nosotros hemos tejido redes hace más de seis meses con esta asamblea en todo el país y tenemos la suerte hoy de que nos acompañen desde la plata desde cava desde amba、eh, bueno obviamente usuaria puerto m a d r y n y bueno lo que corresponde a las ciudades coseras t que, que s í están más Directamente atravesadas por, por la situación. Bien, Jasmine, para aquellos que no están en tema, que no tienen ni idea, ¿qué significa esta resolución? ¿A qué habilita? Mira, esto habilita a、eh, la, o sea, la implementación de plataformas petrolíferas a 300 kilómetros de la costa b o n a e r e n s e con una dimensión de 15.000 kilómetros, las plataformas, que serían unas、eh, 75 veces. Desde el tamaño de la provincia de Buenos Aires, lo que ocuparían en el mar,、eh, bueno, las exploraciones comienzan con bombardeos en el fondo del mar y a través de la tecnología se identifica a dónde puede o no haber petróleo y empiezan las excavaciones.、Uh -huh. Esto directamente afecta, o sea, en principio afecta a todo lo que es la biodiversidad.、Eh, del corredor marítimo que se encuentra en ese lugar precisamente, donde varias especies、eh, no solo habitan, sino que se desarrollan y, y bueno, y de ahí、eh, migran hacia, hacia otros lugares hacia otras corrientes.、Eh, y después obviamente nos vemos afectados como ciudad turística porque creo que a nadie le es、eh, gracioso meterse en un mar donde las petroleras se ven, donde ya el paisaje y el marco en donde uno se encuentra es otro.、Eh, nuestra principal industria pesquera también se va a ver afectada, porque como hablábamos antes, las, las especies o migran o se van a desarrollar de otra forma o van a morir y se van a extinguir. Entonces,、eh, realmente estamos,、eh, nada, con, con, con mucha bronca, con mucha bronca de que esto esté, esté pasando, pero bueno, lo estamos tratando de convertir en energía para, para hacernos escuchar. Jasmine, decías hace un ratito que la comunidad marplatense está movilizada toda. ¿Qué pasa con、sí. las autoridades, con el intendente, concejales, no sé, representantes políticos? Sí, el intendente salió estos días、eh, en un video por redes sociales. A acompañarnos a decirnos que, que obviamente él no estaba de acuerdo y que no que no debe ser viable esta situación pero bueno así como o sea, se a se le agradece la presencia digamos que haya dado la cara no como otros poderes、uh -huh. eh, realmente sabemos que, que es el último eslabón el, el intendente que tenemos que tocar puertas más altas、eh, Entonces, bueno, por eso también esto es a nivel nacional hoy.、Eh, no, no, no nos quedamos con, con Mar del Plata o las ciudades costeras. Bien, bien, bien.、Eh, hoy movilizan, ahí estábamos viendo en el Instagram, en distintas ciudades, bueno, hay distintas convocatorias. El reclamo concreto es que esto、eh, se dé marcha atrás, digamos, que esta resolución no se ejecute. Totalmente, totalmente. Y. No sé si ustedes sabían, pero en el mes de junio del 2021 hubo una, una audiencia pública no vinculante en donde más del 80% de, de las personas que, que dieron su opinión estaban en contra. Entonces también un poco hacernos、eh, escuchar desde, desde otros lugares, porque realmente sentimos que, que nos pasan por arriba. Eh, nosotros seguimos muy de cerca como asamblea otras asambleas, como fue ahora hace unos pocos, hace menos de un mes también lo de Chubut,、eh, situaciones en Mendoza. Entonces, realmente creemos que a través de, de las redes que tejemos、eh, vamos a poder、eh, frenar este extractivismo que, que, que, bueno, que viene con todo, que se nos abalanza en los cuerpos, pero que bueno,、eh, lo. lo Lo vamos a poder frenar como pueblo unido. Jamín, s te agradecemos esta comunicación con Radio Kermés de Santa Rosa, la Pampa, que también este, tiene un movimiento socioambiental que, que está fuertemente este, difundiendo lo que está sucediendo allí. Muchísimas gracias por el espacio y en caso de que quieran participar a través de las redes, pueden usar los hashtags de a t l a n t i c a s o y Martín Petrolera. s Y bueno, hay varias imágenes ahí recorriendo las redes para, para ir compartiendo. Gracias. Gracias, buenos días.